Buenos días. El pedido llega a través de alerta de vecinas y vecinos del balneario La Boca, el Cóndor,、eh, este, tanto del centro de acopio, que es donde los vecinos y las vecinas van a depositar ramas y escombros en contenedores, que al principio eran cinco, hoy son tres, y luego el, el lugar de depósito que se abrió,、eh, digamos, el mismo lugar que estaba frente al Memorial Malvinas, a metros del mar, fue trasladado en agosto del año pasado, comenzaron las excavaciones. A metros del estuario del río Negro,、eh, sobre Montes de Chañares, digamos en un sector distinto al、eh, Pueblo Nuevo, porque recordemos que el centro de acopio se encuentra al ingreso. El pueblo Nuevo, es、sí, decir, que ese barrio contaría con, con dos focos hoy infecciosos porque no están cuidados, no están siendo tratados debidamente para que haya un cuidado ambiental y sanitario. Por lo que presentamos un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo Municipal implemente las políticas públicas adecuadas para cuidar justamente no solamente la flora y la fauna del lugar, sino la vida de los futuros vecinos del barrio Pueblo Nuevo fundamentalmente. Bueno, justo también viene n o que el. Trae consigo la cantidad de gente que a, vive ahí en el Cóndor, que cada vez crece más también la población. Sí, no solamente eso, ahora también comenzamos con la época estival, que se aumenta muchísimo también la estadía los fines de semana y, sobre todo, durante la época del verano, donde recibimos también muchos turistas. Entonces, en este sentido, yo creo que hay una responsabilidad que asumió el Ejecutivo Municipal cuando creó este centro de acopio, que iba a ser un lugar delimitado, que iba a ser un lugar cuidado, y la verdad que no está siendo de esta manera. Hay voladuras permanentes de plásticos, de bolsas, de vacíos. basura Por fuera de los contenedores, que muchas veces los vecinos, y los vecinos lo dejan por fuera justamente porque se encuentran colmados ya de, de escombros, de basuras, que lamentablemente no siempre se deja basura y escombro. Pero bueno, en este sentido, nosotros en su momento eh, también eh, lo que pensábamos era、eh, como aporte, ¿no es cierto?, para mejorar esta, este centro de acopio, es que se delimite, que haya personal, que haya un horario que esté resguardando y cuidando、eh, el espacio y educando. En el momento de saber si se pueden dejar plásticos o no. Que no corresponde, ramas, escombros, basura domiciliaria, sabemos que tampoco corresponde, pero bueno, este, como siempre ocurre lamentablemente con el tratamiento de la basura en general, siempre hace falta d i g alguien m o s a que esté controlando, que esté educando y que esté enseñando y que cuidemos entre todas y todos nuestro, nuestro lugar. Eso con el centro de acopio y el centro que se abrió, que es de depósito, bueno, ahí también hay enterramiento, ustedes pueden ir, pueden verlo, pueden visitarlo, de todo tipo de plástico y de voladura s sobre los chañares. Porque está sobre el, un monte de Chañares que no hace mucho los cuidamos y se, se resembraron para poder darle de comer a los loros que habíamos tenido una mortandad muy importante y una de las cuestiones fue que la falta de alimento. Entonces, hay que cuidar de manera realmente integral nuestro ambiente y nuestra calidad de vida como vecinas y vecinos. Bueno, justamente entonces por eso es este pedido de proyecto de comunicación y veremos cuál sería la resolutiva. Sí, lo que se pide es que se tomen cartas en el asunto, que se cuide en el espacio. No decimos que no se haga. De todos modos, recordemos que el nuevo lugar de depósito,、eh, la Junta Vecinal del Cóndor públicamente se manifestó en contra de ese espacio. Hubo vecinas y vecinos que también se manifestaron en contra de este espacio y el compromiso del Ejecutivo fue. Ser un lugar cuidado. Bueno, que se ajuste a ese compromiso asumido con la ciudadanía. Muchísimas gracias, Vanessa. Seguiremos al tanto a ver bueno, cuál es la respuesta también y cómo se puede afrontar esta situación. Gracias a ustedes. Que tengan buen día.